Miércoles 2 de febrero Si nos construimos un altar para alejarnos del Señor o para ofrecer en él holocaustos, oblaciones y sacrificios de comunión que el mismo Señor nos pida cuenta, en realidad lo hicimos por temor pensando que el día de mañana los hijos de ustedes podrían decir a los nuestros qué tienen que ver ustedes con el Señor, el Dios de Israel. Josué 22, versículos 23 y 24. El texto de hoy sigue con la defensa de los que no estaban en Canaán y habían hecho un altar del otro lado del Jordán. Hay una parte de la defensa que dice, lo hicimos por temor, no temor a Dios, sino por temor a los de Canaán que los desconozcan, los rechacen, no los acepten. En realidad, esta causa es espuria. Ellos no levantaron el altar a Dios, sino por temor a los otros. Temían más a los hombres que a Dios. Hermanas y hermanos, ¿cuántas construcciones en honor a Dios hay en nuestras ciudades, pueblos y hasta en el campo? ¿Podremos dar cuenta del por qué están allí? ¿Qué los motivó a hacerlos? Hay catedrales, templos, salones, capillas, ostentosas y humildes, algunas que invitan al recogimiento y otras producen rechazo. La pregunta es si cada una de las comunidades que han construido algo, grande o pequeño, lo han hecho para la gloria de Dios. Tenemos la oportunidad de reflexionar y ver nuestra profunda intención de hacer algo en honor a Dios y no a los hombres. Y también podemos modificar aún el sentido de lo que hemos hecho para que sea realmente al servicio del reino de Dios. Amén. Una reflexión de Atilio Hunziker para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.